Bueno, eh, la verdad es que es una satisfacción no venir a Murrió para inaugurar la primera sede de Aralar en Nayara y desde luego también es una satisfacción ver pues, con qué energía y con qué compromiso afrontan los militantes de Aralar, no solo las próximas elecciones, que es el corto plazo, sino el trabajo que hay que hacer en eh, los próximos años, ¿no? que es el medio plazo. Y desde luego yo creo que hay que entroncar la inauguración de esta sede con ese trabajo a medio plazo. ¿no? Nosotros ya sabíamos, cuando formamos Aralar, que el camino iba a ser largo y que el camino iba a ser difícil, pero poco a poco estamos constatando que, que acertamos con nuestra decisión y que es este el camino que hay que andar. ¿no? Y en ese sentido, yo soy optimista eh, que, bueno, vamos a poder seguir trabajando a favor de una izquierda de Berzale, eh, respetuosa con los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país y también de una izquierda de Berzale que trabaja exclusivamente en el ámbito político y que sabe que solo la acumulación de fuerzas eh, en el ámbito político y de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país va a conseguir cambiar el estatus eh, de, de este país de Euskal Herria.